nombre calendario el propio calendario vaya en la jugada oye como te quiero africanista. como te quiero vaya en la jugada dale calendelayo oye sin mawue vaya que sí vaya sin mawuea dale calendelayo y vaya como te quiero africanista como te quiero vaya mismo vaya hoy vaya, vaya. el propio calendario hoy la gente del cóker vaya la gente del cóker turbo vaya así en la jugada el cóker turbo vaya hoy el propio diego calvo sí señor el propio diego calvo en la jugada vaya Oye, renas y hermanos, la gente de allá en Nueva York, la, la gente en Estados Unidos, vaya, rena y hermanos, vayan a la la gente del gran cocker vaya en aguada calengela yo yo calengela dale compartir dale compartir dale compartir ¿no? okay. Te quiero americanista como te quiero vaya uno a uno a en la jugada hey, Mira como te quiero fricanista como te quiero mijo vaya en la jugada vaya señora vaya Oye te quiero mucho fricanista te quiero mucho ¿verdad? Oye hermosa joya musical dijo eh? muy lindo hermoso óyelo completo a completo a urudi la siman urudi ni y mi torre ayana guada propio marquito garcía vaya hoy el propio cocker el gran cocker vaya Oye, un saludo para la gente del son latino Vaya la jugada La gente del son latino de Carrizal El más fino, el son latino Oye Jimmy Torre, oye Jimmy Torre hoy el propio calendario el propio calendario el propio calendario, eh. calendario, el propio calendario. Hoy ¿eh? está saludando a la gente del Son Latino de Carrizada, al ¿eh? propio Janner, vaya. Hoy el gran Cocker, y señora, a gente de San Felipe, la gente de La Paz, vaya. Metió el propio Wico, vaya, la gente del gran Wico. <música> el propio hueco con la papalla del hueco sí señora en la jugada Pero como, como te quiero vaya en la jugada vaya sin el propio calendario el propio calendario en la jugada sí señora rico sabroso ¿eh? Yeah. <coughs> <coughs> jugada señora, propio Carlos Flores, vaya, oye, propio Aracili, Aracili, vaya, oye, la gente de los girasoles, Thank you. yo yo yo calendario, calendario, calendario, calendario, calendario. the world is a place of sadness Thank you.